Bajamos la cortinita, no tanto, no tanto, ahí estamos bien, arranca una una columna para panorama y acá no se duerme nadie, ¿y qué va a hacer? ¿De qué columna estamos hablando? Del Rincón del Tango, ¿y quién se va a hacerse cargo del Rincón del Tango si no es Paola Pineda y por eso está aquí con nosotros, ¿cómo está Pavo? Muy buenos días. Pero muy bien, Lea Ross, ¿cómo está? Buen te... día. Buen día, un día frío, no, no, pero pero bueno, estamos ahí empujándola, empujándola. Estamos, estamos creando y generando calorcito. Ah, acá sí, sí. Somos ah, Un sí. hornito, un, una, una un solcito andante acá en la radio generando calor. A sí, todos. exactamente Aún con el día frío Y aún con este termo que se me, que me hizo enfriar el agua Con el mate bien frío ah, ¿sí? ay, estamos que Se me enfrió eh, se me, bueno, bien frío A usted hablar, le gusta contar esos detalles Cierto eh, eh, bueno, le gusta Y bueno, por eso Cuando cuando tenés todo frío todo, Hay mucha frialdad en el exterior e Incluso en el interior de un termo que usás para tomar mate Pero no, hay que no para ya le doy un abrazo le Bueno, le un abrazo. nos hemos abrazado <risa> día, Nos hemos abrazado <risa> bastante Pero no te bueno, extrañaba, vos, Lea Rosa. Hace mucho que no hacíamos la columna juntos. Eh, bueno, lo que pasa no que... no está en negro. ¿Qué le pasó? El negro se enfermó, está enfermito, le cayó mal el frío, entonces... Y yo que soy atérmico, me, tengo, me banco <risas> a veces algunas cuestiones climáticas. Pero bueno, llegó el tango, llegó el momento algo de calor de cuerpo, así que para calentarnos bien este día. ¿Y de qué vamos a hablar ahora? Entramos en el rincón del tango. Moviendo, um, los taquitos, moviendo, sí señor, moviendo, moviendo, moviendo los taquitos. Moviendo moviendo los taquitos. de la milonga. Hoy nos vamos a ocupar de una banda de tango sí. que se llama El Cachivache Quinteto, que sí. le hemos escuchado también en otras oportunidades. Uh -huh. Así que vamos a estarnos ocupando y hablando de de bueno, de cómo nace esta banda, que es actualmente uno de los más populares grupos de tango. Eh, son de Buenos Aires, reconocido internacionalmente en los circuitos musicales. Ellos son creadores de un estilo propio llamado Tango Punk. Tango Punk. Tango Punk. Qué combinación. Qué originales, ¿no? Sí, sí, sí, eso, Esto sí. se debe a su sonido moderno y contemporáneo y también a su estética rockera. Uh -huh. El grupo se caracteriza por ser creativo, original y, baila y bailable. Bueno, este, el origen se remonta eh, al 2008. Eh, hace ya una década, más o menos. Hace ya una década que ellos están eh, trabajando y produciendo música. Eh, gracias a dos músicos argentinos que residían en España. Se llaman Vito Venturino y Pablo Montanelli. Y ellos reconectaron con sus raíces porteñas, estando allá en Europa, y formaron el Cachivache Quinteto. O sea, claro o sea, y um, aprendiendo quizás el punk de españa por lo que entendí sale est sale está movida no no no eh, el grupo es eh, tiene sus orígenes en la raíz porteña bien como he dicho anteriormente Eh, simplemente que bueno ellos se radicaron allá y en 2013 vuelven a Buenos Aires Bien. y comienzan a desarrollar sus propias composiciones que hoy son parte de, eh, de su repertorio y también hacen muchos tangos clásicos con arreglos muy originales. Mm. Eh, y bueno, hemos traído eh, también un, un audio, ellos están este, grabando en este momento una película ah, sí. documental que está en proceso que se llama In Road We Trust. No Ese trust. sí, hemos extraído un audio, hecho una edición del del try trai, del tráiler de la etapa número uno de esta película documental que busca eh mostrar los entretejidos, los éxitos, los fracasos de esta banda de tango que está girando por el mundo en este momento desde hace más de 10 años. Bueno, eh, está girando desde el 1 de mayo, está en Europa, y vamos, eh, ahí le cuento más o menos por dónde andan eh, salieron desde Barcelona y luego estarían recorriendo en camioneta, camioneta. la gira eh, por Francia, Suiza, Austria siguiendo por Italia, Alemania y Dinamarca wow ¿Sí? bien, un viaje bien europeo con, una, con esta música bien de llevando tango llevando el tango en nuestras raíces eh, por toda Europa ¿sí? bien Bien. Bueno, y le cuento un poquito sobre qué se trata este documental. Eh, ¿Que todavía van... no se estrenó todavía? ¿o no, es todavía no, todavía se no está, se está grabando se porque justamente claro. se trata de la gira que están haciendo ahora Bien. por Europa. Eh, bueno, eh, esto, ellos van sumando aventuras, desventuras, con las ilusiones y frustraciones que implica un proyecto artístico independiente, ¿no? Porque ellos son autogestivos. Este es un quinteto de... Obviamente cinco músicos argentinos que están en la ruta recorriendo estos cinco continentes y autogestionándose. Abordan la problemática del ser músico independiente hoy, en la época de las redes sociales, y del hazlo tú mismo. ¿Mm? A través de este cachivache quinteto, el grupo abre sus puertas al espectador para dejarlo viajar como polizón de sus giras por el mundo. El documental además de entre otras cosas También plasma las las etapas de la gira Momentos íntimos Problemáticas internas Y los vaivenes emocionales Y vivencias de los protagonistas Así que bueno ahora eh, tenemos la, la voz eh, Los testimonios de dos de los músicos Que nos cuentan un poquito los entretelones este Cómo la van viviendo eh, Qué sienten Algunas cuestiones internas que se dan Este, bueno, así que lo escuchamos, Lea, ¿te parece? Sí, una pregunta Entonces sí, pasamos una... al aire El nombre del documental En Road With roots Cachivache sí. Ese mismo vamos a escuchar Ese ¿Sería mismo Sería el tráiler Ese sería un tráiler, sí Muy bien Ah, una pregunta eh, Vos dijiste que el documental está en proceso de alguna manera Sí, está sí. en proceso para Porque ellos quieren grabar toda la, la gira por Europa ¿Es posible que haya como una especie de colaboración colectiva Para dar una mano en la realización de este documental? Eh, sí, justamente ellos se autogestionan, Bien. así que eh, creo que también eso hay que lo tengo que buscar un es poquito que, claro, más, pero eso lo ellos que escucharemos, colaboraciones Bien. también para para recaudar fondos para para hacer toda esta gira y bueno, como digo, ya llevan 10 años. Claro. Así que bueno, en por eso tiempos, es que van hacer este tipo de gira por en Europa. En ¿no? sí, pero en estos tiempos modernos a veces ya cuando, aun cuando todavía no está terminado el documentación que está en primer proceso aún así mandan nomás los adelantos y esto es lo que vamos a escuchar precisamente el adelanto parte del material de lo que se estaría ensamblando ¿no? muy bien parte entonces del vamos a escuchar entonces este documento una parte del documental en proceso la gira tiene ruta tiene soledad tiene mucho una un compartir forzado que es peor que la soledad nuestra forma de vida es es tocar claro que tocando fuera de Argentina eh, la cosa está aceitada de otra manera que funciona económicamente mejor pero no es solamente eso eh, si no tenemos nada que hacer se nos dispersa la energía medio que no sabemos ni quiénes somos ¿viste? ¿qué hacemos ahí? ¿qué somos? Dude? amigos viajando el ánimo no es ese el ánimo no es ese Bueno, si tenemos tres shows entre Berlín y Pisa, ya está todo claro. Somos músicos, estamos girando, estamos trabajando, somos compañeros, podemos ser amigos, si, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Hay días que somos amigos. Y eso siempre. Siempre sentí que son los roles. <risa> Yo cuando iba al colegio, en la secundaria, tenía la carpeta forrada con la foto de los Rolling Stone y yo que decía, ¿por qué estoy estudiando matemática acá? Yo quiero ser como los Rolling Stones. Estás desde acá, sentado. Bah, este, vamos, hay que dejar 5 o 6 horas y tocar, no pasa nada. Al día siguiente lo mismo, no importa. Y después otro día más, lo mismo, hay que viajar si horas y tocar, no pasa nada. Vamos a la cena. un poco estás ahí, te querés matar, viste que tenés que tocar y allá siguiente tenés que cantar para viajar otra vez y comerte 6 horas de ruta para volver a tocar y... la Ahí lo que te salvas es cuando estás tocando. Una banda solo puede ser banda tocando. Y las herramientas para tocar en este momento claramente son... Uno, la milonga. El mundo del baile es una oportunidad para todos nosotros. Requiere música. Estamos todos tocando ahí todos estamos tocando ahí. El baile es el que a nosotros nos da tanta vida, ¿no? La danza. La danza da vida a la música y la música da vida a la danza. Es algo que van juntos, ¿viste? Van son amigos, son compañeros. músico de rock, yo pagaba para tocar, boludo, en el mundo del rock vas y pagás para tocar y después de la vida, vende entrada, no sé, hace la tuya, vende vida... ahí los escuchamos a uno de los músicos a dos de los músicos que nos contaban un poquito los los entretelones de lo que significa ser parte de una banda uh -huh. salir de gira eh, tener que viajar seis horas para llegar a un lugar y, y, y tocar y, y por ejemplo bueno contaba lo de que no sean siempre amigos uh -huh. que, digamos la finalidad digamos de la banda no es el amiguismo sino justamente la producción y la construcción eh, musical y todo lo que se requiere para esta producción de, de, de una banda, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, ellos como que no perder el objetivo y focalizar en esto. ¿Qué le pareció? Bien, bastante interesante. Ah, en Raw with We Trust, eh, dentro de lo que es el panorama mundial cinematográfico colectivo, Este, haciendo lo que, lo que a veces decimos Se dice un crowdfunding O sea, hacer cine En Ajá. base a un trabajo más colectivo En financiamiento que no tenga que depender De una productora que a veces impone ciertas estéticas O estilos que posiblemente arruinen eh, Nos queda la duda Si realmente son ellos los que están llevando Con el documental o tienen a un equipo Con un equipo más autónomo, audiovisual Un director que se hace cargo de esto Me, me da la sensación que parece que Son ellos los que se están sí, haciendo sí, cargo Si uno ve el videíto del trailer Es bastante casero uh -huh. Y no hay digamos una definición, no hay un nombre De quien pueda llegar a estar eh, Haciendo, rodando digamos uh -huh. El video Así que bueno, bien colectivo, una iniciativa propia de la banda De trasladar de alguna manera, de difundir lo que es el tango en esta, en esas regiones O el tango, un tango más moderno, no sé cómo querramos decirle Que pretenda eso, de difundirse en distintos puntos de Europa Bien, y bueno, para adentrarnos un poquito en lo que es su música Propiamente dicha, vamos a escuchar a una creación de ellos, original Que se llama justamente Tango Punk Tango Punk, muy bien Eh... Acá donde dice así se grabó Tango Punk, ¿no? Así es Muy bien, ahí, es. ahí lo vamos a escuchar entonces Ahí va Se ven las tabas en el piso, los taquitos Se ven, se ven Haciendo las colgaditas Haciendo los circulitos en el espacio En el pavimento Sacando viruta al piso Ahí la señora, el señor Ahí el niño, el adolescente, el joven Que también hay muchos jóvenes en este momento Que gustan del tango como música Y también como danza ¿Mm? uh -huh. Así que bueno, escuchamos a Tango Punk cachivache quinteto hermoso che. bueno bien tango bien moderno bien, bien como para seguir como para profundizar cómo se remasteriza el tango este retomando los clásicos valorizando loquita pero también lo que se viene de la, lo que es lo que es la tendencia actual no claro claro poniendo en valor todo lo que es el, lo contemporáneo lo moderno y también con una estética rockera cuando los vemos este acachivache y en, en acción, digamos, uh -huh. cuando los vemos no Ellos estuvieron en el festival Eti de la falda Ajá. Hace unos años, eh, que, que fue en el anfiteatro Amfiteatro Bueno, eh, ahí en el audio No sé si lograron escuchar en algún momento Porque el, el afecto Del público, ¿sabe cómo lo demostraban? Diciéndoles oh, no. Ah, ché, de Ah, HDP. ¿HDP? Sí, les gritaban uh, eso. Mira. Así lo, lo saludaban, así, pero con un total, con total afecto y alegría. Era como esa onda así, bien heavy y rockera. HDP, sí, mirá sí, vos. Sí, eh, sí. Eh, eh, me dejaste pensando sobre cuestiones, sí, de las sí, bueno, tendencias hasta en, ahora. Hasta en eso son originales. Bueno, está bien bueno, son originales. está bien, bueno, originales. está bien, HDP. Bien, eh, tengo más ganas de escuchar el Cachemache Quinteto, pero hay que comentar algunas cuestiones... Eh, chululajes me pare, algo así que, algo para comentar no sobre lo claro, que está pasando en sí. lada bueno vamos a escuchar más quinteto tango sí, por supuesto sí, sí. vamos a cerrar eh, con ellos así que no se vayan del dial de la 99.3 y bueno tengo una, una, una noticia que Este, que anda corriendo por los pasillos de la ciudad de La Falda Que tiene que ver con el tango Que tiene que ver con el Festival Nacional de Tango uh -huh. Que bueno, lamentablemente eh, ¿Qué pasó? Parece que se va a reducir eh, los días el festival Ajá. Un festival que contaba con tres días sí. Por lo menos de festival Y va a ser un solo día Un solo día nomás Sí, sí. Recién dijimos del todo el tango clásico, tango moderno, que, que para que viene experimentando distintos géneros, ahora tiene que reducirse en un solo día. En un solo día, pero bueno, este vio cómo está todo ahora Lerros, ¿no? Pues sí, tiene que, que ver ajuste, con el panorama económico. El ajuste le llegó al Festival de Tango también, el recorte es... económico financiero también se repercute acá en las sierras. Este, en nuestro querido festival de tango que es nacional donde provienen gente de todas las provincias de del la país. argentina donde se hacen eh, donde es un lugo un lujo este festival porque vienen este bandas y bailarines que están por todo por toda europa por toda de renombre también internacional y como que el festival de tango es Eh, es el, el único día o el único festival donde donde se reúnen este este tipo de personalidades y, y de bandas importantes eh, que por ahí no se les da visibilidad Eh, en el resto, de, en, en otros festivales O por ahí no tenemos la posibilidad de verlos En otro en otros lugares, en otros show Porque no están haciendo show uh -huh. Este tipo Es como que en el festival uh -huh. Recuerdo a Mora Godoy, la bailarina Que nos contaba esto, digamos Gracias a este festival de tango de la falda Ellos tienen también la posibilidad De, de hacerse ver acá en Argentina uh -huh. Donde no se está dando Eh, no, no se los está mostrando no se les está dando la cabida y la importancia que tienen estos grupos eh, de danza por ejemplo acá en la república argentina porque no hay presupuesto no hay, no hay no hay pensamiento cultural digamos también para para hacer este tipo de cosas así que bueno así estamos Le llegó al tango también el recorte igual Llegamos por lo nosotros. que decís se corre la bola no es que está del todo confirmado Y estaría confirmado porque esto esta fuente, digamos, proviene de allegados a Asociación Amigos, Asociación Civil de Amigos del Tango de la Falda. Mm, y ahí ellos les llegó el dato que... Sí. Mm -hmm. Bueno, vamos entonces... Vamos a estar informando y vamos a estar en contacto, digamos, con la gente de Cultura para que nos cuente un poco también cómo... <risa> cómo se va a sobrellevar, digamos, esta cuestión del festival, ¿no? Muy bien, entonces en la, en las próximas ediciones en Panorama vamos a estar atentos de confirmarse o no si va a haber un recorte en el Festival de Tango. Re Repitamos ¿cuándo sería cuándo se va a llevarse a cabo ¿En en el mes, mes de julio en el mes de julio sí, ah, sí, ah, mes bueno de julio. sí bueno faltaría un mes un mes y medio más o menos digamos entonces eh, vamos a estar eh, atentos y si va a ver sí. si, si se confirma o no este recorte de días para el festival nacional de, del tango pero bueno cerremos con con lo que nos con, con el tema que hemos estado eh, Profundizando, esta temática, el tango, el tango punk de la mano de Cachivete Quinteto. ¿Querés hay algo más? Ah, sí, más eh, información, a ver. Sí, hay hay información, digamos, de la agenda de tango, digamos, sí. para este fin de semana no tenemos milonga, no tenemos seminarios. Este, así que bueno, ¿Qué pasa? También me llegado... llegó el recorte <risas> No sé qué está pasando El frío los está no el sé frío cae... Lo está haciendo meter para adentro Los apachuchurran sí, sí, sí. Bueno, eh, pero bueno Vamos a contar un poquito eh, Lo que va a pasar en otra localidad eh, Serrana, Ajá. en este caso Altagracia, me llegó una información eh, De un Que llega el último show del ciclo Monumental Tango Ajá. Esto se va a llevar a cabo en Altagracia Eh, a partir de la Secretaría de Promoción Turístico-Cultural de Altagracia Que invita a todos los vecinos a compartir el último show del ciclo monumental de danza y música Que tiene lugar en el corazón cultural de la ciudad En el hermoso Cine Teatro Monumental Sierras mm. eh, Esto se va a llevar a cabo el domingo 2 de junio a las 18 horas con entrada libre y gratuita y van a poder disfrutar del show Tango Monumental con la presentación de Pasión, Amor y Tango dirigido por Silvia Álvarez y Walter Vergara esto va a ser un homenaje al tango eh, también por Carlos Bossi Carolina San Juan y Daniel simmons que son los cantantes que van a llevar a cabo este esta esta velada, esta tarde esa tarde del 2 de junio del domingo 2 de junio Eh, el corazón cultural de Alta Gracia vuelve a latir y lo van a disfrutar entre todos. ¿Sí? Muy así bien. esto va a ser en el Cine Teatro Monumental Sierras, de Alta Gracia. De Alta Gracia. Muy sí, bien, tango sí. en Alta Gracia, así que a, a, a mover los cuerpos para irse hasta Alta Gracia, ¿no? Bien, sí, aparte que es una ciudad hermosa para mm -hmm. recorrer con, con unas cuestiones históricas importantes Está el monumento al Che, la casa del Che Guevara Y es una ciudad muy, muy linda, muy linda Altagracia Así que los que quieran ir para allá, ahí están, ahí serán bienvenidos porque acá no, hay, no, tenemos no, no tenemos por ahora. No tenemos. Lo, lo que sí este... tenemos, lo que sí tenemos es algo de cachichache de quinteto que no sé si, o quedó algo más en el tintero, no, algún quería... otro bueno, hoy jueves, por ejemplo, están las clases que se realizan todos los jueves de 20 a 22 horas en Avenida Eden 1328 por Juliana, Sebastián y Eugenia. Eh, clases de tango Muy en bien. Arte Fusión, Escuela de Arte. Y bueno, si te parece, Lea, cerramos cerramos Dale. el rincón ¿m? con otro tema de Cachivache Quinteto en su séptimo disco de estudio denominado Lujo y Fantasía con el tema No me extraña.